Esta semana se terminó de reglamentar la ley de servicios de comunicación audiovisual por parte del gobierno, es una buena noticia, muy buena noticia, y obviamente no es la primera ni será la última de las reacciones de los principales grupos mediáticos, a la cabeza de ellos Clarín y La Nación, y el grupo 1 de Daniel Vila en el interior, recordemos que tiene base principalmente en Mendoza y en la ciudad de Rosario, o en la provincia de Santa Fe más precisamente, respecto a lo que es el espíritu de la ley, el espíritu democrático y participativo de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Una de las mentiras o de, las, este, de los engaños más grandes de esta semana fue hecho hace varios días, el domingo pasado, por Eduardo Van der Coy en la editorial que publica en, la, en el diario Clarín y que muy bien la periodista Mariana Moyano diseñara una suerte de desglose de los artículos que el propio Van der Koy nombraba falazmente, digamos, podemos decir, porque había una interpretación maniquea y mentirosa de cuatro de los artículos de la ley. Los artículos citados son principalmente el 161, el que habla de la mal llamada desinversión, donde este, el, el texto de la ley se propone un espíritu de eh, adecuación, así se llama en el propio artículo, y dice que los titulares de las licencias y de los servicios regulados por la ley que estamos hablando, eh, que no tengan las, las condiciones para operar en el mercado eh, y que además tengan demasiadas licencias, más allá de las 10 que impone y las 25 de cable en todo el país, eh, al momento de la aplicación de la ley van a tener un año para eh, tratar de desprenderse de esas licencias que sobran. En realidad, si uno lo traslada a otras leyes, es primero práctica antimonopólica, y en especial con un derecho humano como es la comunicación, vale doble justamente esta cuestión. Y en segundo término, no habla en ningún momento de el nivel de. Digo, por eso no es desinversión, no habla en ningún momento de la cantidad de dinero que tenga que ganar cada prestatario de cable o de radiofonía. Por eso, justamente, lo que, ha, lo que habla es de adecuación a la cantidad de licencias y no al dinero que uno o que un operador puede llegar a facturar, caso el grupo Clarín que tiene 263 licencias. La segunda de las mentiras de Van der Kooy apunta al artículo 50 de, de la ley que habla de... Él dice, el artículo 50 plantea la posibilidad de confiscación de los medios privados, realmente es un es una apuesta fuerte en términos este, discursivos, y lo que habla el artículo 50 traduciendo esta cuestión es de la extinción de la licencia y la, la, las diferentes posibilidades por la cual se extingue una licencia, algunas de ellas por renuncia, quiebra, declaración de caducidad, fallecimiento del titular de la licencia, por no iniciar las emisiones regulares vencido el plazo fijado por la autoridad competente, que es la Autoridad Federal de servicio de Comunicación Audiovisual, es decir lo plantea despojado de cualquier sentido, digamos, y muy atado al destino de quien sea el propietario de la licencia, caso muerte o abandono voluntario de la licencia. Bueno, esto es lo que traduce el propio Eduardo Van der Koy, una de las llamadas plumas brillantes por algún que otro diputado y senador, eh, en su columna el domingo pasado. Y la última de las cuestiones vergonzosas habla de tres artículos, el 62, el 63 y el 65, que describen, según él, la capacidad de fiscalización del gobierno sobre los contenidos, principalmente lo que hace es confundir, y esto parece más producto de la ignorancia que del maniqueísmo, entre Estado y gobierno el gobierno se el representante del poder ejecutivo, uno de los tres poderes del Estado, que el Estado además se compone de instituciones y una cantidad de cosas más que merece una clase de sociología. Por eso ahí hay una, una, un error liminar. Y lo que dice principalmente, que es el artículo más importante de estos tres, el, el 65 de los contenidos, dice que privados y no estatales deberán emitir un mínimo de 70% de producción nacional. En ningún momento este, habla de que tenga que emitir producción hecha por el Estado argentino, ni siquiera. Esto se habla de producción nacional que puede ser de privados, estatales, públicos, cooperativos, etc. Por eso lo más importante, antes de ver las interpretaciones de, es ir al texto de la ley, pegarle una leída y no, porteñamente, comerse sapos y mentiras de algunos periodistas que creen tener la pluma de oro.